Continuamos desde esta fiesta nacional de la yerna y del ternero, realmente eh, nos acercamos a donde hay uno de los lugares más especiales, donde está a propósito, y lo molestamos un segundito al intendente aquí de Ayacucho, Darío David, porque cuando ingresamos aquí a la localidad con Rubén Acosta, eh, vimos que el pueblo realmente, eh, había un clima de fiesta que no se da todos los días, intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bueno, sí. Un clima realmente inusual para la localidad. Sí, realmente es un clima de alegría, una fiesta muy, muy esperada por nosotros, muy nuestra. Y, y bueno, idealmente festejando con todo el pueblo, hay muchas actividades. Eh, ya llevamos una semana, prácticamente el domingo empezó el estado de guerra y lógicamente que la mayor concurrencia de gente es viernes o domingo. Este, ya con el desfile, la defensa criolla, eh, bueno, los, la Cámara de Empresarios que inauguramos ayer, los artesanos hoy, eh, el, el patio de tierra, muchísimas actividades que eh, revalorizando nuestra tradición, nuestro, nuestra, nuestras costumbres, nuestras raíces, que eso es lo importante, ¿no? este, mantenerlas siempre vivas, Y porque disfruta mucho de esta fiesta, la fiesta del hombre de campo. Cuando hablo del hombre de campo no hablo de, del productor solamente, sino me refiero a, al cuestero, a, a aquel hombre que está todo el, este, pasa mucho tiempo en, en, un, en el campo y donde espera esta fiesta para venir eh, a la ciudad con su familia, con sus hijos, y, la, y disfruta mucho. Yo digo que acá en el Segundo hay gente que a veces no la vemos muy poco, la vemos y la vemos para la fiesta, ¿no? Hablando con la gente de prensa, con Laura, precisamente nos decía, muchísima gente de las localidades linderas, eh, la mm, capacidad de Ayacucho se doblega en población con este tipo de fiestas. Sí, sí, sí. Ampliamente. Sí, ampliamente, sí, sí. Eh, Concurre muchísimo, muchísima gente, nos desborda, porque <ríe> la fiesta no es que se concentre en un solo lugar, eh, es en todo el pueblo y en cada lugar hay una actividad. Y, bueno, hay más de siete, ocho lugares que, que, que hay actividades. O sea, que no es una fiesta que está concentrada en un predio y se desarrolla todo ahí. Eh, así que, bueno, eso es también lo lindo, porque descentraliza, da posibilidades eh, a los que nos visitan a, a ver diferentes costumbres nuestras. Eh, y todo lo hacemos también, eh, sin ninguna duda, que por el acompañamiento de la gente. Y, y la fiesta la hacemos todos, eh, la hacen los micropresarios hay más de 150 eh, los artesanos que hoy acabo de inaugurar a las 18 horas este, el, el lugar ahí en el centro cívico donde están los artesanos, un lugar muy lindo eh, también un marco espectacular y ya es una familia porque vienen todos los años ya, ya es como una amistad eh, y ya se conocen comparten eh, disfrutan y la pasan bien eh, no, no les importa tanto vender Eh, sino eh, disfrutar del día a día que me haya eh porque es un, eh, como hablaba alguno de ellos, ¿no? yo vengo, dicen, porque me gusta, porque estoy como en mi casa, eh, ya me conocen. Este, bueno, estoy esperando como unas vacaciones, venir a, a exponer a Cayacucho. Eh, particularmente es una fiesta, una fiesta que trasciende las fronteras de la provincia, ya es de carácter nacional, esto sin duda también es muy importante, muy meritorio, porque eh, cada pueblo, cada localidad tiene su fiesta en donde uno puede mostrar todo, todo cómo se trabaja realmente. Vemos las instituciones que se han montado sobre el escenario de lo que es el patio de tierra... Nos comentaban, así ah, si las instituciones también pueden recaudar algo de fondos. Sí, sí. Eh, bueno, esta nueva comisión de la, de la Asociación Civil ha dado una apertura eh, inédita, donde ha permitido que, que todos los que quieren eh, trabajar y, y bueno, colaborar y desarrollarse en esta, en esta fiesta lo pueden hacer. La verdad que hay que reconocerlo. Eh, bueno, acá Santo eh, Laura que es una, la verdad que es un batallón, como está trabajando, y como lo viene haciendo. Eh, es, yo no, no, no sé explicar en palabras, porque eh, yo ayer decía en una nota que me hacían en un medio, que, precisamente en la televisión, que eh, son las 24 horas que están, porque están con el teléfono abierto, están recibiendo llamados, Eh, en, en mi caso por ejemplo también con el tema de, de ministros, de funcionarios que van a venir eh, no es que se concentran todos y ponen un horario para venir sino que permanentemente eh, el llamado porque quien ha venido a la fiesta quiere volver y quien no, ha, quien no, la, no la conoce quiere venir eh, porque tiene los mejores recuerdos de la fiesta así que este, hasta hace un ratito antes de salir con vos en, en este medio eh, me estaban llamando de De ceremonial de un, de un ministro para, para ver si eh, mañana podrían estar acá en Ayacucho y, eh, eh, Sí no, eh, no, eh, Para terminar, damos vuelta a la página eh, ¿Cómo está la localidad? Eh, ¿Cómo se está trabajando al respecto? Porque cada comunidad tiene sus necesidades propias en las grandes ubres, capaz que la seguridad es un tema que, que es muy preocupante acá es distinto, vemos las bicicletas eh, capaz que pasa por el otro lado la problemática Sí, bueno, eh, para ir Redondeándote un poco, Ayacucho que es el primer partido productor de ternero del país. Eh, después de ustedes, de Olavarría, es el partido más grande. Es eh, si decir, está Villarino, Patagones o Patagones Villarino, la Barría de Ayacucho. Y en producción ese es el primero. Nosotros tenemos 2.000 kilómetros de caminos de tierra, eh, caminos internos, pero bueno, no obstante la seguridad, eh, eh, yo creo que, que estamos bien. Nunca hay que conformarse porque siempre hay algún hecho, pero estamos bien, como lo que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo en las grandes ciudades. Después, eh, el pueblo es un pueblo hermoso. Yo siempre digo pueblo porque es un pueblo. Este, es un pueblo hermoso, que tiene, tiene todo, tiene, tiene todos los servicios, tiene el 100% de agua, es uno de los pocos el pueblo de Las Provincias que tiene el 100% de agua, al hablar de, de agua, estamos hablando de salud, eh, tenemos un hospital municipal eh, dotado de la última tecnología, eh, tenemos, hay que, en materia de educación tenemos eh, dos casas en La Plata, una en Mar del Plata, una en Tandil, un compeño con Azul, con, con viviendas, o sea que eh, estamos, eh, ponemos el acento a a áreas muy sensibles, como es la salud, la educación, la contención social. Eh, bueno, un, nos conocemos todos y tratamos desde el Estado municipal de brindarle también todas las posibilidades para, para poder desarrollarse lo que no podemos eh, contener en nuestra, en nuestra comunidad. Por eso te digo, en materia educativa, siempre tratamos, hay más de 350 chicos en las casas de estudiantes que eh, nos hacemos cargo todo el municipio. O sea que tratamos de brindarle al no poder nosotros tener cual, una carrera, darle todo. No obstante, también, desde aquí en Ayacucho, se están eh, llevando a cabo, por medio del CREA, que es ed educación a distancia, diferentes carreras que lo pueden hacer, como también hemos traído hace poco la carrera de enfermería, licenciatura en enfermería. Bueno, uno trata de, dentro de las posibilidades de brindar. Y bien, bien, después, en materia de obras, estamos muy bien también. Desde el Estado Municipal hemos hecho más de 300 viviendas con, con dinero del municipio, eh, viviendas dignas, eh, que es una pieza cocina y baño, pero al menos... Eh, una de las techo, principales problemáticas de la gente, el tema vivienda siempre está en el tapete, los alquileres por las nubes y el sueño de un trabajador de que llegara a la vivienda propia. Tal cual, de eh, un trabajador y hay, hay personas que inclusive bueno carecen del trabajo, y son las que nosotros atendemos en orden de prioridades. Pero por eso digo, llevamos más de 300 viviendas y continuamos con, con, con, esa, este, con esa política de atender la demanda. A veces las entregamos sin revocar, a veces con un piso que es un alisado, pero al menos un techo, y bueno, esa es nuestra política. Intendente, le agradecemos muchísimo esta en pleno uno de los actos más importantes que tiene esta fiesta de la Sierra y del Ternero, eh, lo molestamos, eh, nos acercó a charlar un ratito con nosotros, lo quiero hacer público, el reconocimiento, porque es muy importante, eh, nosotros venimos de La Barría, estamos desde muy temprano trabajando, nos costó muchísimo ubicarlo, pero bueno, capaz que no era el mejor momento, pero queríamos que la gente de La Barría y la región de LEU32 tenga la palabra del intendente Darío David. Bueno, muchísimas gracias por brindarme esta posibilidad y bueno, ustedes tienen una hermosa ciudad, pujante. Eh, ya una ciudad grande así que nosotros lo, lo que podemos hacer es envidiarlos y seguir trabajando de acuerdo a nuestra a lo que es lo nuestro eh, tenemos que, que acompañar mucho a la gente de nuestro pueblo como lo venimos haciendo y bueno, también felicitarlos mañana tenemos un partido difícil con, con el Fortín. Ah, exactamente por el torneo argentino por el, C por eso, por eso para nosotros es un Un orgullo eh, llegar a una instancia de enfrentarnos con la Barría, porque, bueno, convengamos que el fútbol de ustedes, eh, eh, bueno, es un fútbol más, más no sé si profesional, sí, pero, sí. pero... Se pierde por ahí más... De, sí, son sí, de sí. otras dimensiones, y hoy nosotros, este, un equipo de Ayacucho, llegar a esta instancia, uh -huh. creo que es muy valioso para, para, para nuestra comunidad, ¿no? Intendente, muchas gracias nuevamente Bueno, gracias a vos Bueno, Intendente Darío David, eh, agradeciéndole muchísimo Realmente está en un momento muy especial Y tenía que pasar por los micrófonos de Radio La Barría.